Diego, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, don Walter? Acá andamos ¿Bien? tratando de responder inquietudes como e s a Recién me llamaron acá a la radio y dice, ¿qué, dónde me dice: ¿Qué tengo que mandar a ese correo? ¿Y ¿Cómo y es la cosa? Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. La cosa es así: para el taller de producción audiovisual que empieza mañana,、eh, al correo cfpencuentro.com a g m i l nos pueden mandar su nombre y un teléfono de contacto. Y ya quedan inscritos al taller que empieza el día de mañana a las 18 horas allí en, en la radio y en el canal e NTV. CFPEncuentro gmail.com Claro, que sería la sigla de Centro de Formación Profesional Encuentro,、eh, que es nuestro espacio de trabajo en formación, capacitación, cursos, talleres, etcétera, etcétera. Eh, donde bueno, cada tanto vamos organizando algunas actividades en función de,、eh, algunas cosas que nos van pidiendo y de proyectos que tenemos en marcha, como por ejemplo el proyecto de puntos de cultura, donde ya estuvimos el año pasado haciendo un mapeo cultural en todo lo que es la comarca viendo el p a t a g o n s y ahora la idea es poder registrar a través del video. Eh, distintas actividades culturales, artísticas que se hacen en, en nuestra s zona, s ya sea teatro, murga, este, percusión, plástica, todo lo que tiene que ver con, con el arte y la cultura, poder a través de este taller、eh, aprender cómo se registra, cómo se edita y cómo se lo hace、eh, circular en las redes sociales. Perfecto, entonces atentos. Y los que están o las que están escuchando, quieren sumarse cfpencuentro.com. a g m i l Nombre y un contacto telefónico para ahí se confirma todo. Te van llamando el equipo de producción que llevará a cabo、ahí、el está, taller.、Claro. Mañana a partir、Exacto. de las 18 horas.、Si、alguno... Mañana a partir de las 18. Bueno, es importante la inscripción previa porque, por la cantidad, porque no es una aula muy grande. Claro, que... y sí, ya tendríamos un cupo de, yo calculo, unas 20 personas que tenemos. Ya ha cubierto la mitad, un poquito、Mirá. más, así que estaría bueno que no se duerman. El curso dura cuatro encuentros. ¿Cuatro más?、Eh, lo van a dar, sí, sea, en total cuatro, todos los martes, y los, los talleristas, los facilitadores, son compañeros nuestros de ahí de NTV, como, como Josué Neira, Cristian Silva, probablemente se sume a Ana Ibáñez también. Así que son la gente que, que lleva adelante lo que es la producción audiovisual de nuestro proyecto. Eh, Comunitaria de comunicación, así que seguramente lo van a poder este, aprovechar y compartir bien.